Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Regañiza. Ah, no, sí les va a tocar regañiza, pero tranquila, para que no se me se me desacostumbre. No, tienen que entender que cada uno de nosotros tenemos un estilo distinto, ¿no? Si yo pasara aquí a Salvador a compartir. O, o a Alex, o, o, o a Román, o a Frank Cada quien compartiría distinto, ¿no? Entonces, agárrenme la onda No es de que los esté regañando Es de que les amo Y como eh, Como responsable suyo delante del Señor O sea, tengo que a veces Enderezar el camino, ¿sí? Y si ese es mi estilo, pues bueno Y, y ahí hay tablitas también Por si no aprendes a Pero bueno, hoy tenemos una enseñanza bien, bien tranquila, y es, es, es acerca de Esteban. ¿Cuántos han escuchado acerca de Esteban? Yo te invito a que vayas ahí a, a Hechos de los Apóstoles, y vamos a hablar un poquito acerca de Esteban. Y te invito a que vayas al capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo sienten? ¿Está rico el, el ambiente? ¿Sí está fresco? Gracias a Dios por el aire, ¿verdad? Y en el capítulo 6, ahí uh, narra que la iglesia empezó a crecer. Empezó a crecer y es algo que nos ha venido pasando a nosotros. Empezó a crecer y los apóstoles se dieron cuenta que ellos ya no, no daban el ancho atendiendo tanta gente... Y entonces nombran, le llaman aquí diáconos o siervos o como quieras llamarles, sujieres o lo que quieras. Lo curioso es que esto, esto viene porque empezó con una murmuración dentro de la iglesia. Creo que el, el, el mayor pecado actual de la iglesia es que haya una murmuración dentro de la iglesia. Y, y la iglesia primitiva, aquí empezando, no se, no se quitó de esto, ¿no? Entonces, los doce apóstoles convocan a, a, a todos los discípulos, dice, a la multitud de discípulos, o sea que eran un chorro, y, y les dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, entonces busquen hermanos, varones de buen testimonio, fíjate bien, llenos del Espíritu Santo, o sea, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. O sea, no solamente eran de buen testimonio, y estaban llenos del Espíritu y eran sabios, sino que eran moviditos, ¿ok? porque iban a servir a toda la gente. sí. Entonces, ahí viene eh, y nombra a los siete que escogen ahí, y entre ellos es Esteban. Pero Esteban no nada más se dedicaba a, a, a servir las mesas, sino que él empezaba a compartir. Y resulta que, que, que Esteban fue aprendido a causa del Evangelio de Cristo. ¿Sí recuerdan eso? Y fue juzgado, lo llevaron y fue juzgado y levantaron testigos falsos en contra de él y en Hechos 7, en el, en el versículo 58 dice y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon. Esteban es el primer mártir. ¿Sí? Si lo quieres llamar así, es el primer mártir. Y dice aquí en Hechos 7:58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora, ¿los testigos se desnudaron? No, ¿verdad? Entonces estas ropas eran los mantos que utilizaban en el tiempo de Jesús, los mantos de oración. Entonces esta, esta palabra de ropas es igual al talet, al manto. Entonces se quitaron los mantos y entonces empezaron a apedrear. Ahora, el Espíritu Santo no nos dice mucho acerca de la muerte de los santos en cualquier época. Y dice muy poco acerca de los mártires. El Espíritu Santo nos proporciona más que el martirio o que la piedra le cayó en la cabeza y le aplastó el ojo y le, aplastó, le rompió la nariz. Habla el Espíritu Santo mucho más sobre Esteban. Unas cuantas palabras, por ejemplo, en la palabra bastan para, dar, para decir la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, en cuanto a las muertes de Pedro y Pablo, son así medio veladas, o mencionadas incidentalmente, como que iban a ocurrir, pero no hay ningún detalle en la palabra de Dios acerca de las muertes de ellos, ni tampoco de Juan, el, el apóstol Juan, no dice cómo murió. Yo creo que no era necesario, ya que el Espíritu Santo no nos ofrece información nada más así porque sí, sino siempre nos da en su palabra información, que nos sirve a nosotros. Y es digno de notar que en este caso no dice nada acerca del sufrimiento de Esteban. ¿Por qué? Porque si no caeríamos en un amarillismo. Yo creo que ministra más bien a nuestros sentimientos el estar viendo el amarillismo que, que más nos edifica. Y hoy en día hemos caído en un amarillismo. ¿Ya viste lo que le pasó? ¿Ya viste esto? ¿Ya viste el otro? Y nos vamos por ese lado, que no edifica, sino más bien habla nuestros sentimientos. Pero el Espíritu Santo sigue una línea diferente en esta narración y nos cuenta del triunfo de Esteban. Nos cuenta de la luz que brilló en su rostro, de la visión que él vio, ¿Qué vio, vio Esteban cuando le estaban apedreando. Dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra con toda su gloria. O sea, el Espíritu Santo, en vez de decir la piedra le cayó y le rompió la oreja, la piedra le abrió el cráneo y salieron los sesos, o sea, eso es amarillismo. El Espíritu Santo mejor agarra y dice, Ay, su rostro brillaba como de ángel. Y, y él contempló y, y, y, y vio en el Espíritu. Y, y él tenía dentro de todo lo que estaba sucediéndole ahí, que le estaban apedreando, él tenía una calma bienaventurada. Y es similar esa calma a la que vino cuando Jesús estaba en medio de la tormenta, ahí en el mar de Galilea, y de repente se para y le dice, cálmate. ¿Y qué pasó con el mar? En medio de la tormenta, Esteban tenía una paz y una calma que solamente el Espíritu de Dios puede darte. ¿Cómo era Esteban? Por eso leí en el 6. ¿Cómo era Esteban? Lleno del Espíritu Santo sabio y de buen testimonio. Entonces, como decía ahora esta, esta Gilda en la, en, la, en, la, en, la, en la adoración, decía, puedes traer un chorro de cosas, puedes tener deudas, puedes tener esto, pero ¿sabes qué? En medio de toda esa tormenta, tú puedes tener una paz y una calma porque el Espíritu de Dios está en ti. ¿Entiendes eso? O, no? o a lo mejor tú estás viviendo la tormenta y estás metido ahí en la tormenta y no encuentras esa calma, pero El Espíritu de Dios narra esto. Yo creo que este incidente es registrado porque tiene fin y es de provecho para nosotros. Y es que nos muestra, nos enseña la verdadera fuente de nuestra fortaleza. ¿Y sabes cuál es esa? El Espíritu de Dios. Estar en el Espíritu de Dios y en guiarnos a una calma celestial, venga lo que venga. Sin embargo, el Espíritu Santo le agradó dirigir la pluma de Lucas, porque Lucas es el que escribe Hechos de los Apóstoles, para notar que los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Y sabes cómo, cómo he llamado hoy esta enseñanza? Es Esteban y Saulo, contrastes. Y vamos a hablar de Esteban y de Saulo. ¿Sí saben quién es Saulo? Saulo después se convirtió en Pablo. ¿sí? Entonces, los testigos dejan a los pies de Saulo las ropas. Lucas escribe esto, dice, y, y él narra esto. Yo cuando leo esta parte, ¿por qué el Espíritu Santo se tomó la molestia de dirigir y poner esto, ¿no? de señalar que había un joven ahí que estaba viendo, este, que estaban apedreando a Esteban y él estaba consciente y estaba participando. y De hecho, déjame decirte que los principales testigos en ese tiempo eran los principales verdugos. Entonces los testigos que habían atestiguado en contra de Esteban eran los primeros que arrojaban las piedras. Y entonces agarran y ponen sus, sus mantos, los ponen a los pies de este joven Saulo es bien significativo. Se quitaron sus largos mantos, poniéndolos en el suelo, los dejaron al cuidado de alguien que parecía estar muy complacido con la muerte de Esteban, que probablemente había dado su voto en contra suya en el Sanedrín, o sea, donde lo juzgaron, y que esperaba para ver que se consumara ese atroz asesinato. Ahora, ¿Por qué está registrado que los testigos pusieron las ropas a los pies de Saulo? No fue para satisfacer nuestra curiosidad y sin duda se debió a una buena razón. Así que, si puedo, hoy voy a terminar con esta enseñanza. Si no, vamos a seguir los otros domingos con esta enseñanza. Porque de estos dos capítulos se saca una tre tremendas enseñanzas. Vamos a ver un contraste sumamente notable aquí. Aquí están los dos hombres. Están Esteban... Y están Saulo. ¿Sabes que hoy en día ellos dos están allá en el cielo? ¿Y qué crees que haya pasado cuando se encontraron en el cielo? <risa> ¿Qué crees que le dijo Esteban a Saulo? Te pasaste, mano, ¿no? O sea, viste que me estaban apedreando y tú no hiciste nada, ¿no? Qué gacho, ¿no? Y hasta les guardaste ahí los mantos de a, a tus compas. ¿Tú crees que haya pasado eso? Yo creo que ambos sintieron un gozo tremendo de verse. Digo, no sé, ¿no? Pero yo creo que Esteban de ver a Saulo en el cielo, ¡guau! ¡Wow, Saulo lo hiciste. Y Esteban y, y, y, y Saulo, Esteban, oh, amado, yo, gracias por lo que dijiste ahí cuando te estábamos apedreando. Yo supongo que en el cielo es incompatible, en ese estado celestial, este, disculparse. Yo no creo que vamos a llegar al cielo a pedirnos perdón, ¿eh? Oye, perdóname por lo que te... No, no, no, ahí vamos a estar tan embe... así como decíamos ahorita en la adoración, vamos a estar tan embebidos en adoración a nuestro Rey, que lo que, como dice el profeta, ¿no? Y lo vuelvo a decir, ya lo pasado, pasado. ¿No? Allá en el cielo, ni nos vamos a... Yo creo que ellos no se... No, no, no, no, no se dieron disculpas. Pero veamos estos dos hombres. Esteban está a punto de morir, y el otro cuidando las ropas de los verdugos. Vamos a hacer justicia a ambos. ¿Sabes qué? Ambos hombres, por eso es estudio, hoy no es regaño, hoy es estudio para que aprendas. Ambos hombres eran sinceros. Esteban era sincero y Saulo era sincero en lo que estaba haciendo. En ellos no había ninguna hipocresía. En Esteban no había hipocresía. Ahí puedes leer... Todo lo que él habla en su defensa ahí en el Sanedrín. Y él está hablando con un denuedo del Espíritu que hasta los mismos ahí miembros del Sanedrín no pueden, o sea, decirle, o sea, no lo pueden rebatir. Porque está hablando en sabiduría y en la potencia del Espíritu Santo. Entonces él era sincero. Puedes ver esas palabras con las que habló. Brotaban espontáneamente de su corazón. Tampoco había hipocresía en Saulo o Pablo, ¿no? si quieres llamarlo Pablo, realmente él creía, escúchame bien, Pablo o Saulo realmente creía que estaba sirviendo a Dios con lo que estaba haciendo. ¿Puedes creer eso? Saulo era tan sincero a su manera como lo era Esteban, que estaba a punto de morir. Ambos eran plenamente íntegros, denodados, o sea, ellos... ellos Se metían en sus cosas. Esteban, cuando abrazó el, el cristianismo, Esteban, porque Esteban también era judío, cuando él abrazó la, la, el, el, el, el mensaje de salvación, él lo abrazó de tal forma que hasta lo escogieron de entre una multitud, porque él era tan... ¿Recuerdan hace 15 días cuando, cuando compartí? ¿Cuál fue el mensaje? O sea, tienes que salir para allá, o sea, tiene que haber ese denuedo en nosotros, y, y Esteban era sincero, no cabía en la naturaleza de Esteban sofocar su convicción, o sea, él no podía callar su convicción, no podía silenciar su testimonio, tampoco cabía en la naturaleza de Pablo quedarse callado cuando creía que un miserable impostor que era Esteban debía ser eliminado por completo de la existencia, Saulo estaba convencido... Saulo ardía por completo desde el primer momento en que le conocemos hasta el último registro que tenemos de sus cartas. Siempre Pablo fue una persona apasionada. Saulo tenía un gran celo por Dios, pero ¿sabes qué? No conocía a Dios. Y esa es la gran diferencia con Esteban. Esteban, a lo mejor, no era un gran erudito, pero conocía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Saulo... Tenía todo el conocimiento, pero no conocía a Dios. Y mientras Saulo estaba allí y esperaba allí, cuidaba las ropas de los verdugos, Saulo se sentía perfectamente satisfecho en su conciencia, porque él creía que lo que estaba haciendo era para la gloria de Dios. Estaba eliminando a un radical. Algunas veces no podemos entender cómo es posible esto, sin embargo, no dudo que muchos que han perseguido a los hijos de Dios, a los santos de Dios, lo han hecho en la ignorancia de su incredulidad sin comprender que realmente se rebelaban contra el Dios mismo, contra el Altísimo y que luchaban inclusive contra su propio Señor. ¿No te parece tremendo esto? Por eso es enseñanza hoy, es para que tú o sea, aprendas aquí. Es muy difícil evaluar cuando hay una gran oscuridad en una persona que puede inundar esta conciencia humana e imaginar cuán ciego puede volverse un hombre y cuán plenamente puede tomar lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es cierto que un corazón no renovado puede volverse tan tenebroso que mientras nos dirigimos al infierno no nos damos cuenta porque creemos que estamos sirviendo a Dios. Y por eso hoy yo quiero enseñarles a que tú escudriñes tu corazón. El sábado pasado, Guillermo les estaba compartiendo a los jóvenes, ¿por qué estás aquí? Tu actitud, ¿dónde está tu corazón? ¿No? Y esa misma pregunta te la hago hoy a ti. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿No? Y esta enseñanza es para que tú aclares tu entendimiento y digas, a ver, lo que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Realmente conozco a Dios? Mira, estos dos hombres, Esteban y Saulo, eran bien distintos entre sí. Mi esposa, me, me, me, bien chistoso, porque le dije, a ver, lee esto, ¿no? O sea, lee, lee esto, ¿no? Y esto, eh, y, y, y, y, y ahí puse una palabra que era disímil me dice, ¿y eso qué es? ¿Con qué se comen? o sea Bueno, es que son tan distintos, ¿no? pero <risa> Eran tan distintos entre sí, en muchos aspectos, pero ¿sabes qué? Eran iguales en uno solo. Ambos eran sinceros y ambos eran hombres cabales en su sinceridad. Pero vamos a ver la diferencia entre ambos. Vamos a ver primero a Saulo. Saulo era un hombre revestido de su justicia propia. Lo voy a repetir. Saulo era un hombre revestido de su justicia propia. Él te podría haber dicho que él había guardado los mandamientos desde su juventud. Y si le dieran tiempo, tal vez te diría que por su linaje era hebreo de hebreos. En lo tocante a la ley, era irreprensible, que pertenecía a la más estricta secta de su religión y que era un fariseo de fariseos. ¿No? ¿No lo dice así Pablo el fariseo, así como Juan Camanei, ¿no? O sea, ¿tú qué me dices a mí? ¿Tú qué me dices? Pablo era un hombre de revestido de justicia propia. Y si tú empezaras a decirle, no Pablo, estás mal, y lo empiezas a acusar de que está en pecado, verías que sus ojos empezarían a desprender fuego cuando declaraba que en cuanto a la justicia de la ley, él era irreprensible. ¿Cómo me dices tú a mí eso? Eso es lo que pasaba entre Esteban y, y, y Saulo, ¿eh? ¿cómo me dices a mí eso? yo conozco la ley yo conozco la palabra a mí no me dices cómo se hacen las cosas y te diría él si alguien es acepto delante de Dios yo sería el que sería acepto delante de Dios porque él permanecía ahí con todo su orgullo de la justicia propia participando en el asesinato de un hombre verdaderamente justo pero Saulo creía que estaba bien Qué tremendo ¿no? Ahora vamos a ver a Esteban. Y descubriríamos hoy a un hombre completamente distinto a Saulo. ¿Sabes por qué? Porque la única esperanza de Esteban, ¿sabes cuál es? Y eso es lo que quiero que se te quede hoy a ti. ¿Sabes cuál es la única esperanza de Esteban? No era la ley, no era el conocimiento, no, no era todo, todos los rituales. La única esperanza de Esteban radicaba en el Cristo crucificado del Calvario. Y que él cuando lo estaban apedreando lo vio sentado con toda la gloria. Y ¿sabes que Eso era lo único que Esteban necesitaba para ser el motor en su vida. Lo que le agradaba a Esteban no era una visión de sí mismo y de lo que él podía hacer, sino la visión de su Señor exaltado. Miren, queridos hermanos, amigos, visitantes, arriba Tabasco. Cuando estamos cantando esta canción, miren, y sí o no, Gilda, esta canción, lo estábamos comentando, dice, al contemplarte en la cruz, puedo entender tu amor, eso es lo que, la, la esperanza de Esteban, dice, tu sacrificio por mí, fue por amor mi Señor, dice tu vida por mí, en esa cruz mi Señor, no hay nada que yo pueda hacer, más que retribuir tu amor, y después entra, diciendo, Dame tu vida, toma la mía, Señor, quiero ser adoración. Miren, eso es lo que hacía la gran diferencia de Esteban y Saulo. Saulo conocía toda la ley, por adelante, por atrás, todas las comas, todas las puntos, todos los puntos, todo lo conocía, pero Esteban hacía esto. Señor, quiero hacer adoración. Y, lo, y, y, y tan así era su corazón de Esteban, que la visión que tiene de Jesús, no es montado en un caballo, no es este compartiendo, no es, lo ve sentado en toda su gloria. Ahora, ¿por qué lo ve sentado en toda su gloria? Para provocar mayor adoración en Él. Cuando tú, miran, mi anhelo es que todos nosotros eh, entremos en una dimensión de adoración con el Señor de tal forma en que en que sea una necesidad en ti estar adorando al Señor, donde quiera que tú estés donde quiera que tú estés, mira si estás haciendo hamburguesas ¿sí? Señor quiero ser Adoro. y hasta te van a quedar más ricas Si estás vendiendo un coche, Señor quiero, toma mi vida. Y el, el, el, el comprador, ¿qué dices? ¿Había incluido en el precio? Ah, no. Pero que, que tu vida despida una adoración, destile adoración. Esa era la gran diferencia de Esteban. No te obtenía su consuelo en lo que él había hecho. Es que yo hice, es que yo di, es que es que ve, ve las obras de caridad que hago, ve cuántas veces oro, ve cuántas veces leo la palabra, ve, ve, oh, ve, ve. ve. No, no, no, no, no obtenía su consuelo en lo que él había hecho, sino en la obra consumada de aquel que estaba en ese momento viéndolo a la diestra del Padre. Ahí estaba su consuelo, ahí estaba su regocijo. Y ¿sabes qué? Yo quiero que tú entres en esa dimensión. Que tú puedas ver al rey de reyes cada día y decir oh, entrar en esa paz Qué gran diferencia había entre estos dos hombres, no creen no creen Saulo y Esteban y sabes que tal vez hoy en día, aquí hoy haya dos personas así aquí la una tal vez tenga justicia propia y su confianza en sí misma dependiente únicamente de sus buenas obras Y tal vez haya otra persona mirando humildemente lejos de sí y dándose a los otros, sirviendo a sus semejantes y confiando únicamente en el Señor Jesús para su salvación. Así era Esteban. Por eso fue escogido entre los siete diáconos, para servir, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría y de buen testimonio. Pues tal vez hay aquí personas que están pensando en su justicia propia y hay otras que solamente dependen de Jesús para su salvación. Mira, y yo de los dos, yo prefiero ser el que está mirando a Cristo. Aunque tuviera que ser ejecutado esta noche. ¿Tú podrías decir eso? ¿O prefieres estar del lado de las personas que están aventando las piedras? Yo prefiero ser del lado del que está recibiendo las piedras. Porque, ¿sabes qué? Eso quiere decir que lo que estoy haciendo... Lo estoy haciendo bien, no para mí, sino para la gloria de mi Señor. Y esa es la gran diferencia entre estos dos hombres. Yo prefiero ser el que está viendo a Cristo. La persona que está revestido de las ropas de su imaginada justicia propia, aunque sea honrado y respetado por toda la humanidad, ¿sabes qué? No está amando a Dios, no está siendo adorador de Dios. Viene otra vez a Saulo y vas a ver un hombre ritualista en extremo, a un formalista de la peor clase. Todo tiene que ser así, y es que así dice, y es que así, y entra en un ritualismo y en un formalismo que lo desprende completamente de ser adoración para su Dios, de tener una relación íntima con Él. No, no porque la regla dice que tiene que ser así. Es un hombre que estima grandemente todo lo que tenga que ver con el templo en ese tiempo, con el sacerdocio y con la ley. Y si tú lo hubieras vestido a Saulo, a lo mejor encontrarías que sus filacterías y sus mantos son anchos y son largos. Y él se podría pasar hablando del rollo sagrado del Antiguo Testamento. Y, y, y podrías debatir con él y discutir con él acerca de esto y del otro con cada una de sus letras, porque Él se apega a la letra, porque es un hombre dominado enteramente por los elementos externos de la religión. ¿Y sabes qué? Dios, Jesús, no es una religión. Es una relación personal. Y cuando tú adoras, estás entrando en una relación íntima con Él, no estás entrando en una religiosidad. Leamos a Esteban y vamos a ver un hombre que ha hecho completamente a un lado los asuntos externos. Mira, yo te invito a que leas el discurso de Esteban cuando se está defendiendo en el Sanedrín. No lo vamos a ver porque de ahí sale... Pff. Su último discurso muestra que él ha hecho a un lado los, los, los asuntos externos. No ha despreciado el templo, pero ha dicho del templo, si bien el Altísimo, no habita en templos hechos de mano. ¿Dónde habita el Altísimo? Ya no habita en templos, habita aquí. No ha despreciado a Israel, a su mismo pueblo, al pueblo elegido, pero se refiere a su pueblo como duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. ¡Qué tremendo, no! Yo creo que cuando estaba hablando eso, Pablo le hacía, espérame, se me está destapando la cerilla. no ha despreciado las formas externas de religión en tanto que fueron ordenadas por Dios, pero ha demostrado que en sí mismas las formas religiosas eran vanas porque cuando aún estuvieron en lo alto de su gloria, no cambiaron los corazones de los hombres, pues muchos de ellos permanecieron siendo idólatras y murmuradores en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que cambia vidas? Una relación íntima con Dios. Esteban es el hombre espiritual y Saulo es el hombre formal una gran diferencia entre ambos y tal vez aquí están representados esos dos tipos de gentes. aquí, hoy, aquí y yo te invito a que hagas una introspección en tu vida y que examines en cuál estás tú porque sabes qué, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad Dios no busca ritualistas, Dios no busca formulismos, Dios busca adoradores. Y si en esa adoración está, Señor quiero ser adoración, toma mi vida, lléname Señor, Señor quiero ser adoración. Tú puedes rendirte a Él, y si, no importa el que esté atrás, el que esté adelante, el que esté al lado, no importa si te caes o no te caes, no importa si te extiendes en el piso en adoración para Él, no importa si te vas al rincón y estás ahí, uy Señor, pero le estás adorando a Él, ¿sabes qué? No, aquí no seas eso, aquí no seas eso, ¿sabes qué? Si tú estás adorando a Dios, métete con Dios, porque Dios busca adoradores, y a lo mejor tu forma de adorarle es atacarte de risa, porque el Espíritu Santo viene y te llena de gozo y te empiezas a reír y estás gozándote ahí con tu Señor, o a lo mejor estás derramando lágrimas, pero no lágrimas de angustia, de, ay, ay, ay, ay, ay, señor, sino estás derramando lágrimas de oh cuán hermoso eres, amado mío, y lloras de amor, ¿sabes también que se llora de amor? pero de, de buen amor, no, no digo de despecho, ¿no? digo porque también se llora de despecho, no, sino de amor, o sea, de enamor, sabes que te amo tanto Señor, ¿cómo puedo? Y entonces tu cuerpo empieza en una, eh, eh, eh, todo tu ser empieza a adorar al Señor, por eso, por eso lo digo, el salmista le dice, alma mía, ey, ey, alma mía, despiértate, no olvides ninguno de sus beneficios, no dejes de alabar al Señor, no dejes de adorar al Señor, Dios busca al adorador espiritual, Dios es amigo del adorador espiritual. Pero ¿sabes qué? El formalista no es amigo del Rey del Cielo, aun cuando parezca serlo, Porque Saulo era muy formal. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Estaba matando a Esteban. Y Saulo creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Tan así estaba convencido Saulo que Jesús mismo tuvo que salirle al encuentro y decirle, maestro, espérate, Al que estás persiguiendo no es es a mí. O sea, tan convencido está, o sea, que nadie lo podía sacar de su por aquí es más que Jesús mismo y ¡pum! le contuvo el encontronazo. Saulo lucha por la letra de la palabra, pero desprecia su significado interno, desprecia su verdadera esencia. Así dice y así se tiene que hacer. Cuando la esencia, lo rico, el jugo, lo sabroso que está dentro de la palabra, que, que no, tú lo haces tuyo, oh, te lleva a hacer adoración. Pablo combate por los ritos y ceremonias, pero al descuidar la gracia interna y espiritual que tiene la palabra, descuida la materia vital y es tan enemigo de Dios y de su Cristo como lo era este joven Saulo en ese tiempo. ¿No te, no te parece grueso? O sea, y Saulo amaba a Dios, ¿eh? La gran diferencia entre Esteban y Saulo, sin embargo, radica en esto. Esteban está defendiendo la causa de Cristo al costo de su propia vida y Saulo le está, se le está oponiendo con la misma fuerza con su formalismo. Qué grueso está eso, ¿no? Estos, estos capítulos de hechos, o sea, están así, es un choque de, de creencias muy fuerte. Los dos creen que están haciendo lo correcto. ¿Pero quién estaba haciendo lo correcto? ¿Quién estaba viendo al Rey de Gloria? A pesar de que está cayéndole las piedras. ¿Saulo o Esteban? Esteban. Yo quiero ver al Rey de no, Gloria, ni por si me cae un roconón encima. Yo quiero verte, Señor. Incluso en este grupo, en esta congregación, podría haber algunos que se están oponiendo al Evangelio. Podría haber algunos aquí que aunque no lapidarían, o sea, no, no, no aventarían piedras a los creyentes, pero sí a lo mejor se están burlando de ellos. ¿Sabes que eso también es lapidar? ¿Cuál fue el problema por el cual escogieron a Esteban y a los otros seis? ¿Qué fue lo, lo inicial? ¿Qué pasó en la iglesia? ¿Había murmuración? Y a lo mejor tú no le vas a aventar la piedra a alguien pero a lo mejor te estás divirtiendo a costa de los hermanos cristianos que están bien enamorados de Jesús y están experimentando un avivamiento en sus vidas y han lanzado, has lanzado alguna burla en contra de ellos o has hecho lo que, ha, lo que has podido hacer para, para decirles no, no, no, no o abatirlos a los ojos de sus semejantes ¿sabes que eso es similar? tengamos cuidado de lo que hacemos pues el Dios de los ejércitos dice en lo concerniente a su pueblo el que te toca toca a la niña de mis ojos y Saulo estaba tocando la niña de sus ojos escúchame bien no hace algo más rápido ¿y cuántos de aquí son padres? a ver, levanta su mano todos los que levantamos la mano tenemos hijos ¿qué es lo que te hace enojar más rápido cuando tocan a tu niña o a tu niño? no? ¿a poco no? que te llegan y te mandan llamar de la, de la escuela, y que y, y fíjate que, no, pero a mi hijo no. Sí, si es un dulce, es un pan, igual que su padre. ¿A poco no cuando hablan de, de mal de tu, de tu hijo, de tu hija? ¿A poco no? No, pero hasta sales por delante por ellos, ¿sí o no? ¿Y, y tú crees que Dios no? ¿No? Entonces, Escúchame, parte de la enseñanza hoy es esta. A lo mejor tú no estás lanzando piedras contra alguien y lo estás matando, sí, pero estás siendo partícipe de esa lapidación moral con tus hermanos y, y a veces agarras y dices, ah no, es que no, no si sí está en su primer amor, pero ya se le pasará. Dios mío, que no se le pase. ¿Por qué se le tiene que pasar? Al contrario. Tienes que estar más enamorada de tu Rey y tu Señor. Pero no, no, no, no. no. Ya, es que así es. O sea, primero viene así una curva eh, y crece en el Señor Jesús. Y la, la curva crece y la cresta. Pero después viene un decaimiento. Y, y luego ya viene, eh, se estabiliza. ¿Sabes qué? Yo quiero... Ir para arriba y para arriba. Mira, sabes que yo, mi oración con esta enseñanza es de que Dios no permita que en esta iglesia cometamos un pecado tan vergonzoso como ese de estar hablando unos contra otros. Y a lo mejor puedes decir, no, pero es que aquí no hay nadie que, como Saulo. No, a lo mejor no, tú no apedrearías a los santos, pero tal vez esas burlas, esos comentarios, esas miradas de desprecio, emitir juicio, tal vez... Las personas que emiten esos juicios tienen el permiso de dejar sus ropas a tus pies. Y sabes que contigo pueden llegar y decir, mira, aquí dejo mi ropa aquí porque yo, mira, ya viste aquel. Y no, no aunque no diga nada. Saulo era lo mismo que estaba haciendo ahí al, al, cuando estaban apedreando a Esteban. Saulo no dijo nada ahí. Pero ¿por qué fueron los testigos y dejaron los, la, las ropas a los pies de Saulo? Porque saben que Saulo, bueno, no se iba a volar los mantos, verdad, número uno, pero y, y, y porque sabían que él estaba de acuerdo y muchas veces a veces viene la gente contigo y te dice, este, oye, este, a lo mejor tú no vas a decir nada, pero van a decir ya viste aquel y ya este, de... y a lo mejor tú no dices nada, pero están, están dejando las vestiduras a tus pies. Tal vez tú no inventes la burla en contra de los santos pero tal vez la repites, o tal vez te ríes de ella, o tal vez apoyas a los que se burlan. Hay muchas personas que son cuidadores de las ropas de los otros pecadores descarados. Y yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia en la cual alguien pueda llegar y dejar las ropas a tus pies. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por eso hoy esa enseñanza. Lo que no debe de haber en la iglesia debe de ser murmuración y, y juicio contra otra persona y decir, no, esta es esto y esto es lo otro y mira, ya lo viste, ya viste cómo vino vestida. O sea, ¿me entiendes? Y las barridas, las, las mujeres tienen un escáner integrado. A mí me gusta observar a las mujeres, porque cuando entras a un lugar o llega una mujer a un lugar donde está, pero, pero se escanean cañones. ¿eh? De veras, o sea, y los, desde los zapatos, las uñas de los pies, los zapatos, o sea, prrr, si se depiló, no se depiló. ¿Y ya viste? ¿Y con quién va la persona que escanea? Con una que sabe que puede dejar los pies. ¿Ya viste? ¿Sabes qué? Como pueblo de Dios no podemos caer en ese tipo de cosas. No podemos caer en ese tipo de cosas. ¿Sí están aprendiendo algo? Esteban y Saulo, dos hombres completamente distintos, creyendo los dos que estaban haciendo lo correcto. ¿eh? Y créeme que Saulo escaneó a Esteban, ¿eh? no, este está en contra de la ley, esto dijo esto y, y como no le podían rebatir porque él hablaba en el poder del Espíritu, le inventaron que estaba hablando contra Moisés y ahí lo puedes leer. Ay, hay tanto que decir acerca de esto hay personas que su caminar y su conversación puede ser usado para oponerse al evangelio de Jesús y yo quiero que que, que entiendas esto que dice el Señor el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama Señor, yo quiero ser adoración. Yo no quiero ser ritualista, señor. Yo no quiero ser formalista. Y eso no quiere decir que haya orden en algo, ¿no? Y porque imagínate aquí todos parados ahorita y contestando los teléfonos, digo. Estamos hablando de un orden de una conferencia. Pero, pero ¿entienden el ritualismo de la religiosidad? Dios no quiere eso. Si no estás del lado de Jesús, estás del lado de sus enemigos. ¿Y sabes qué? Este combate no admite ninguna neutralidad, ¿eh? O estás o no estás. ¿Qué vas a defender? ¿La causa de Jesús? ¿O la causa del ritualismo y el formalismo? Yo no quiero que venga gente y ponga sus vestidos a mis pies ¿tú quieres? mira tal vez en algún momento de nuestra vida y yo sé que en algún momento de mi vida yo también caí en eso porque es muy fácil y como que se nos da también aquí a los latinos a los mexicanos o sea, y el chisme y el amarillismo por eso el Espíritu Santo es tan sabio y no narra, o sea que si, si botaron los dientes de Esteban y narra lo que necesitamos saber. ¿Y qué fue lo que Esteban vio? Al rey en toda su gloria. Y sabes que a lo mejor tú y yo, porque yo también eh, eh, caí en eso, dejamos que, que gente venga y ponga a, a, a nuestros pies esas cosas. Y a lo mejor hemos caído en... en, en, en Ya te fijaste, ya viste, ya hiciste. Imagínense todos los que estamos aquí, en un mismo sentir, y ese sentir es, yo no veo las cosas formales y rituales, sino yo veo al Rey sentado en toda su gloria. ¿Sabes qué? Esta sería una iglesia poderosísima, porque no habría murmuración, entre nosotros, porque no nos estamos viendo unos a otros. ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que dijo? ¿Ya viste cómo lo hizo? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Saben que todos tenemos un crecimiento distinto aquí? ¿Sabes que en esa, en esa figura, Esteban y Saulo, ¿quién era el que estaba más arriba? ¡Esteban! Saulo con todo su sapiencia y con toda la herencia y educado a los pies de Gamaliel y Como él se echaba porras así, ¿no? Yo acá muy, Juan Camané, él estaba en pañales en su relación con Dios. Conocía de Dios. Sabía mucho de Dios pero no le conocía personalmente. Y Esteban, a lo mejor no sabía tanto, pero tenía un fuego en su ser, que era el fuego del Espíritu Santo, que no le permitía callar su boca. Y a pesar que sabía que lo estaban juzgando, y a pesar que sabía que habían falsos testigos, y a pesar que sabía que lo iban a apedrear, él no dejó de compartir y de predicar. Hasta ahí mismo, ahí donde le estaban apedreando, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado en toda su gloria. ¡Wow! ¿Sabes qué? Yo quiero eso. Aunque me cueste mi vida, ¿cuántos de aquí pueden decir eso? No, no digan, pero ¿cuántos de aquí podríamos, todos de veras decir, ¿sabes qué Dios? Yo quiero ser adoración para ti. No importa lo que tenga que hacer, no importa que tenga que servir las mesas, no importa que hacer esto, no importa que tenga que servir a mis hermanos, Señor, o oh, lléname de tu sabiduría, Señor, yo quiero ser adoración, yo quiero servirte. ¿Sabes qué? Esteban estaba años luz de Pablo, bueno de Saulo en ese tiempo. ¿Quieren seguir? Está rico, ¿no? La ventaja que no hace calor es de que podemos seguirle, ¿no? ¿Me aguantan tantito más? Es que hay un montón de enseñanzas en esto. Entonces, número uno, hay una gran diferencia entre Saulo y Pablo, y, y entre Saulo y Esteban, perdón. ¿Cuál es? Uno ve el ritualismo, otro ve a su Señor en toda su gloria. ¿Sabes qué? ¿Quieres de un cambio en tu vida? Ve a Jesús en toda su gloria. Y cómo puedes ver a Jesús en toda su gloria siendo adoración para Él. Por eso es de que una vez, una tras otra vez aquí los domingos empezamos la reunión, empezamos la alabanza y cuando la terminamos también es métete a adora a Dios. Si no para qué vienes? ¿Para qué vienes? A lo mejor para aprender algo. Sí está bien pero es para que todos juntos, como cuerpo en Cristo, podamos rendirnos en adoración. Y algo que estábamos orando antes de empezar la reunión, lo, con la alabanza, está, estábamos orando, y, y Señor, permítenos ser instrumentos a los músicos para poder llevar al pueblo, o sea, a ustedes, adoración. No nos están escuchando, si viendo si estamos, si nos equivocamos, si dimos un platillazo mal, si, si, si se equivocó, si, si Gilda se desafinó, no, que... No suele pasar, pero bueno. Este, o sea, no estamos para eso. Si de repente se le va el guitarrista, ¡cuink! o sea, so what? No estamos para eso. Estamos para rendirnos en adoración. Y cuando tú entras y aprendes a rendirte en adoración, si se desafina, si tocamos mal, si suena el micrófono, si rechina, eso no te saca de ahí de la presencia de tu rey porque tú vienes en esa actitud de adoración. Ahora, ya no voy a tocar el siguiente punto porque es, es buenísimo y me puedo llevar otra hora hablando de esto, pero, ¿sabes que a Dios no se le van las cabras? ¿Así dice? ¿Sí? Y por algo Saulo, este, este joven, fariseo de fariseos, estaba ahí a los pies estaban estos mantos a sus pies y estaba Saulo ahí y sabes qué Saulo este joven eh, que luchó tremendamente en contra de la iglesia que era fariseo de fariseos él escuchó todo el discurso de Esteban en el Sanedrín Y él estaba ahí cuando lo estaban apedreando y ve que Esteban tiene una, una, una cara angelical y una paz que no entiende dentro de su formalismo y de su ritualismo. Y, y, y de repente ve que muere, pero ve que ellos hace una confesión del Hijo del Hombre al lado del Padre en toda su gloria y, y le hace así como, sabes que yo creo que a, a Saulo todo esto le vino así como a, a revolver todo. ¿Sabes por qué? Saulo tuvo que escuchar todo el discurso de Esteban y yo te invito a que hoy cuando llegues a tu casa en la tarde, ya que comes rico, tengas un tiempo y lee el discurso de Esteban. Y ¿sabes qué? Vas a encontrar grandes cosas en el discurso de Esteban. ¿Sabes qué? Pablo basó toda su doctrina en el discurso de Esteban. Tú puedes ver romanos, tú puedes ver hebreos, puedes ver gálatas, puedes ver colosenses, Efesios, Todas las cartas de Pablo están resumidas en el discurso de Esteban. Porque lo que habló Esteban es el mismo conocimiento que tenía Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo. Algo que Pablo no tenía. Pablo conocía todo pero no tenía el Espíritu de Dios. Esteban no lo conocía todo, pero le fue revelado toda esa palabra por el Espíritu de Dios, porque ¿quién es el que inspira la palabra? El Espíritu Santo. Pablo escuchó el discurso y escuchó hablando de, de que nuestros padres, y, y, y Abraham, y Isaac, y Sara, y todo lo que Esteban se avienta ahí, si tú ves la doctrina de Pablo, está basada en el discurso de Esteban. Y ¿sabes que A Dios no se le van las cabras. Saulo tenía que estar ahí, con toda su religiosidad y con todo su formalismo, escuchando ese discurso de Esteban y viendo su muerte, porque después el rey de reyes y señor de señores, en toda su gloria, se le iba a enfrentar a, a Pablo y entonces iba a obtener esa revelación por el Espíritu de Dios, de toda esa palabra. Entonces, Esteban murió, fue el primer mártir. Pero en vez de Esteban, Dios agarró a Saulo. Hizo grandes cosas con Pablo. A lo mejor con Esteban no las iba a hacer. Pero sabes qué? Fue un paso de esta feta ahí. Y yo creo que Esteban traía también su manto de oración cuando iba a ser apedeado porque era un buen judío. Y se lo han de haber quitado y lo han de haber dejado junto a los pies ahí también, junto con todos los mantos. Y sabes qué? Ese es un paso profético. ¿Sabes qué? Yo me voy con ese rey de reyes que estoy viendo, pero ¿sabes qué? La unción te queda sobre ti. Aunque no creas, mijo. Porque el rey de reyes te va a salir y te va a confrontar. Por eso yo digo que cuando se vieron en el cielo a Esteban a deber haber dicho ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el de Todopoderoso? No me acuerdo cómo le hace. A ver, ven, fásale. Entonces, ¿te ver. Yo creo que Esteban cuando vio a Saulo venir ya que había muerto Saulo, le hizo... ¡Yes! Ha de haber dicho, ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes qué? Y con esto quiero terminar, porque el, el, el ejemplo del gobierno de Dios, y que no se le van las cabras a Dios, es toda otra enseñanza increíble. Lo mismo, lo del paso del manto. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero que te vayas con esto hoy. No importa si tú eres hoy un formalista y un ritualista, o si vienes de un, de un sistema formalista y ritualista. Lo que Dios quiere hoy para tu vida... Es es salirte al encuentro, y a lo mejor crees en Él, has creído en Él, y sabes mucho de Él, pero hoy, el Señor quiere salirte al encuentro, y que tú lo veas, con toda su gloria, para que puedas ser como Esteban, Y ese de nuevo del que hemos hablado, y esa palabra que tiene que salir y ser confesada allá afuera, y ser compartida con la gente que nos rodea en nuestros trabajos, en las escuelas, en el mercado, en el súper, donde, donde tú vayas, esa, esa palabra de Dios, esa palabra viva de Dios pueda ser fuerte en ti. ¿Sabes qué? Solamente cuando tú pasas a ser de un formalista a un, a un hombre espiritual, de un ritualismo a una vida de adoración.